Hola, ¿qué tal? La alegría de poder encontrarnos ya en esta tercera emisión de Clásicos Seleccionados. En la idea de conducción, Lucas Matías Pareira te da la bienvenida. Este, este es un adelanto de lo que vas a escuchar hoy. Preparate porque todo esto y mucho más es lo que vas a escuchar en estas dos horas. Gracias por los mensajes que hemos recibido a cada uno de ustedes en todo el país y en toda América. Aquellos que ponen me gusta en nuestra fanpage y nos mandan su whatsapp. A todo el equipo de clásicos seleccionados. Gustavo Hernández, Santiago Alonso, Ronald Bayona, María Augusta Marín. Y a todos los que hacen su aporte en cada emisión. Hoy no te puedes perder el especial de Queen. Ya mismo comenzamos con esta versión movida de un tema emblemático Y que es algo que uno siempre quisiera hacer, la verdad Alphabil, por siempre joven Clásicos seleccionados clásico seleccionados Del año 1988 el hijo de un grande nada más ni nada menos que Bob Marley él es Ziggy Marley con Gente del Mañana Retrocedemos en el Tiempo Clásicos Seleccionados Con la conducción de Lucas Matías Pereira Música de colección Clásicos Seleccionados Hace poco estuvo brindando recitales Inclusive lo podés encontrar en Facebook Estoy hablando del cantante Rick Astley, Que llega aquí a Clásicos Seleccionados Con Nunca te Abandonaré Clásicos Seleccionados Psico seleccionados música disco de los 70 Clásicos, Clásicos seleccionados ciclo 2020 La historia grande de la música Desde Estados Unidos Ahí estamos escuchando a The Beach Boys con Kokomo Llega ahora la banda australiana Melon Ward Por debajo Clásico Seleccionado Travelling in a fighter combi On a hippie trail Head full of zombies I met a strange lady She made me nervous me in and gave me breakfast, and she said, do you come from a land down under, where men go and men wonder, can't you hear, can't you hear thunder, you better run, you better take Dia Pereira. Respira clásicos a través de la música. Vender FM 80s, 90 y pop. Lo que suena en tus auriculares alguna vez sonó en tu voz Eso es un clásico. Si es clásico, es vender, vender FM 80, la y pop. Imagínate una biblioteca que en vez de tener libros tiene discos. No 10 o 20, sino cientos. CD con rock, pop, funk y algo de retro. Elegimos 4 o 5 temas de cada uno y con eso hicimos una radio. Eso es lo que estás escuchando ahora. Música increíble en Vender FM 80, no te la Escuchamos, rescatados de los 90 Y comenzamos este bloque con un tema del año 1991 ¿Nos desatamos un poco? Dale Porque los recibimos a ellos, unos genios Los Rehobts y Peeper con Quibruay Regálalo, aquí en Clásicos Elicionados Yo. Clásicos seleccionados. seleccionados Solo tu música Las mejores Seleccions. canciones de los 70, 80, 90, 21 She's, yeah, baby, she's Solo tu música y reseñas de las mejores canciones son presentadas por Gustavo Hernández La canción que hoy les voy a presentar fue escrita por Steam Es la primera canción de su álbum de 1981, Ghost in the Machine El tema cuenta con bajo, guitarra, sintetizador, batería, saxofón y vocales El ritmo es similar al estilo jamaiquino Esca que cambia a rock en el coro Fue lanzada como sencillo en 1982 Alcanzando el puesto número 12 en el Reino Unido Y el puesto número 11 en los Estados Unidos A continuación Spirits in the material world, espíritus en el mundo material, de Police. Seleccionados. La, la, la. Clásicos seleccionados Clásicos seleccionados Con Lucas Matías ah. Pereira Compartir esas cosas que hacíamos en los 80 y en los 90. Cuando éramos chicos. En mi caso un niño allá en los 80 y un adolescente en los 90. Algo habitual que ahora con la llegada de internet y todo eso se fue perdiendo es alquilar pelis y videojuegos. No había mayor sensación de triunfo que llegar el viernes tarde al videoclub y ver que había llegado un nuevo, un nuevo videojuego, una nueva película. Bueno, una de las tantas costumbres de aquellos tiempos, ¿no? ¿Te acordás del World Man? Que dicho de paso no, no pude tener uno uno como tenía que ser en aquel momento. Y escuchábamos, escuchábamos los cassettes en los World Man que lo llevábamos de, de aquí para allá También algo que, que se perdió con el tiempo Que a mí me retrotrae a la infancia En Rafaela, allá en, en Santa Fe Es jugar en la calle Hasta cualquier hora Que si bien se lo hace ahora Pero cada vez con menos frecuencia ¿no? Por el tema de seguridad, entre tantas cosas Y ni hablar de los cassettes Y aquellos viejos discos que muchos Hoy preservan como oro Donde en vinilo se escuchaban temas Como estos Clásicos seleccionados Te presentamos Sonido Vinilo Con Santiago Alonso Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a otra edición de Sonido Vinilo en Clásicos Seleccionados. Mi nombre es Santiago Alonso y hoy vamos a compartir una canción del artista Den Harrow, que es básicamente un proyecto de música disco creado por el modelo italiano Stefano Sandri. El nombre fue concebido por los productores de proyecto Turati y Chiregato, quienes se basaron en la palabra denaro, es decir, dinero, en italiano para la creación del nombre. Este conjunto, este proyecto, tuvo mucho éxito durante la década de los 80 en Italia, Alemania, Suiza y Suecia, con su hits Future Brain, Bad Desire, Bad Boy y El que estamos por escuchar. Todos ellos pertenecieron a sus dos primeros trabajos, Overpower de 1985 y Day by Day de 1987. Tras años de fama y popularidad, se reveló que Stefano realmente no era quien cantaba las canciones de Dan Harrow y que sus actuaciones eran todas con playback. La voz de la mayor parte de sus canciones las puso Tom Hooker, también conocido como Thomas Barbie, un cantante americano que en aquella época residía en Italia. También contrataron a otro vocalista, Anthony James, para ponerlo voz a las canciones de este disco llamado Lies de 1988 y otros temas también. Según afirmaría en una entrevista, Tom Hooker posteriormente tenía un problema con la voz de den Harrow ya que era incapaz de cantar. Escuchamos ahora Dan Harrow haciendo Catch the Fox. seleccionados Algunas ganaron grammys otras simplemente un lugar en tu lista de favoritos vender 80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 Clásicos Seleccionados La verdad que lindo lo estamos pasando Ahí acompañándote a donde vos estás Con todos estos clásicos Y prepárate porque en minuto nada más Se viene el especial de queen Ahora recibimos al ex vocalista De Super Drum. Estoy hablando de Roger Hapson Que llega aquí con In Shepard En peligro de clásicos seleccionados recibimos a Queen Tres canciones consecutivas de un mismo intérprete Tres, tres por, uno. por uno It's a kind of magic It's a kind of magic A kind of magic A hundred Once over One prize, one gold, one golden glass Of what should be to kind of magic One shine Thank <laughs> you.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 Little too high little low in the way the wind blows doesn't really care Easy come, easy go Will you let me go? Christmas! Mamma mia, mamma let me go Beelzebub as a devil put aside for me For me, for me Absoluto Bohemia Queen uno de sus mayores éxitos. Cerramos este 3 por 1 hoy con Queen con la voz de Freddie Mercury, catalogada como una de las mejores voces del rock y pop a nivel mundial de todos los tiempos sin duda. Queen y Radio Gaga de película con Ronald Bayona Hola, ¿qué tal? Gente bonita de todo el planeta. Les saluda Ronald Bayona desde Venezuela. En este rinconcito de nuestro mundo, quiero enviarles un saludo muy especial a todos ustedes para presentarles hoy en este segmento Música de Películas. Este tema que se llama No te olvides de mí. Es una canción escrita para la banda sonora de la película El Club de los Cinco e interpretada por la banda escocesa simple Minds en 1985. Ha sido el mayor éxito comercial de esta banda. Curiosamente, nunca se incluyó en ninguna álbum de estudio oficial. Conocida en castellano como el Club de los Cinco, es una película para adolescentes de 1985, siendo uno de los títulos más paradigmáticos dentro de este género. Escrita y dirigida por John Ugetz, su tema muestra a cinco jóvenes, dos chicas y tres chicos que a medida que pasan juntos un sábado, castigados en la biblioteca del de centro, descubren que cada uno de ellos es más profundo que su respectivo estereotipo. Hoy les presentamos, no te olvides the mix simple mind. Encontranos y súmate a nuestra fanpage en Facebook y en Instagram. Canciones insuperables. Momentos compartidos. La música se conecta con tus emociones. De allí fluyen las canciones que merecen sonar en tu radio. VENDER 80, Vender 80. Música para oír, de a dos. para oír de a dos. Lo que alguna vez fue una cinta de audio, hoy es puro sonido digital. VENDER FM la música del pasado con la tecnología de hoy. Vender FM 80, 90 y pop. La balada del programa es presentada por María Augusta Marín. La que vamos a presentar ahora es una canción grabada por los Bee Gees en 1977, originalmente escrita por Barry Giff, coescrita por Robin Giff y Maurice Giff. Fue finalmente usada como parte de la banda sonora de la película Saturday Night Fever. Fue número 2 en las listas del Reino Unido. En los Estados Unidos alcanzó el número 1 Billboard Hot 100 el 24 de diciembre de 1977 y se mantuvo en el top 10 durante un tiempo récord de 17 semanas. A continuación, Bee Gees. ¿Cuán profundo es tu amor? básicos seleccionados Y así, con esta voz suave y característica, estábamos escuchando a la cantante y la actriz, la nigeriana Yaday, con Paraíso. Música Con Lucas Matías Pereira Uno tras otro Resistance. Clásicos seleccionados es la música de Information Society con Alejandro Ciga, llega a Clásicos Seleccionados un precursor, El Dispreylay con Cosita Loca llamada Amor. Clásicos Seleccionados. dam digga digga bong digga bong Estamos cerrando esta tercera misión de Clásicos Seleccionados. Aquí, en la idea de conducción, Lucas Matías Pereira. Y nos vamos con este tema de Tecnotronic. Que la pases muy, pero muy bien. Chau. Chau. clásicos seleccionados Clásicos seleccionado Música de colección Muy pronto los mejores clásicos volverán a cobrar sentido